las 11 de la mañana y lo venimos mencionando desde el comienzo. La verdad que estamos todos bastante eh, conmovidos por lo que ha pasado anoche en la provincia de Chaco, en la localidad de Roque, Sáenz Peña. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Barbona, periodista de Radio Vida eh, de Sáenz Peña, de, de la provincia de Chaco, para que nos cuente un poquito más acerca de qué fue lo que, lo que sucedió eh, en este intento de saqueo. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, Sebastián. Muy buen día a la gente de La Pampa. Un placer eh, conversar con vos en esta mañana, eh, lamentablemente por un, un tema que, eh, como decía recién, ¿no? me parece que conmueve a la sociedad en general. ¿no? Un, un pibe de 13 años que murió de un balazo en el pecho, un balazo de la policía, eh, en, un, eh, en una secuencia eh, que no queda del todo clara todavía. ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un intento de saqueo, pero este chico no formaba parte de ese saqueo tampoco. Estaba en el lugar de los hechos. Recién estábamos eh, en una conferencia de prensa con... Eh, funcionarios gubernamentales y del Poder Judicial aquí en nuestra ciudad y bueno, nos confirmaban que el, el Chico estaba en el saqueo. Eh, lamentablemente las circunstancias todavía están un poco oscuras de cómo recibió ese ese balazo que terminó con su vida. Eh, la policía, por supuesto, dice que no se utilizaron armas de fuego por parte de ellos eh, tirando al sector de los manifestantes, que eran más de un centenar, que la responsabilidad del hecho, porque se encontraron un arma de fuego manual, o sea, el, el arma de fuego tradicional, una pistola, eh, tumberas y otros elementos que por allí son para agredir a otras personas. Eh, todavía la policía está trabajando, o los peritos están trabajando, respecto de, de dónde podría haber llegado este, este balazo. Quienes dicen que eh, no estaba en el saqueo, realmente debemos decir que sí estaba en el sector justamente álgido del tema, el sector donde estaba frente al supermercado que iba a ser eh, saqueado. Fue confirmado recién por las autoridades eh, provinciales relativas a la, a la seguridad. Está el Ministro de Seguridad, aquí también en es Sasteña, está el Jefe de Policía, está el Procurador General del Poder Judicial chaqueño haciendo una conferencia de prensa. Eh, lo que sí, este es el producto de una situación social que hasta, hasta ahora, lamentablemente a raíz de la muerte de este chico, eh, no se ve a nivel nacional. Chaco es una de las provincias más castigadas por el ajuste, es uno de los, eh, una de las provincias que más está sufriendo este embate del FMI, evidentemente del gobierno de Macri, de quien quiera usted... Eh, llamarlo, bueno, está sufriendo una situación social realmente muy mala, que eclosiona en este tipo de hechos, sobre todo con gente joven. Eh, hay ocho personas detenidas del sector de los manifestantes y hay siete menores también que son, eh, fueron detenidos por la policía en la jornada realmente luctuosa de anoche que nos dejó estupefactos a todos los, los aztequenses acostumbrados a la paz eh, fundamentalmente de la ciudad en toda circunstancia, pero tiene que ver con la situación horrible que estaban sufriendo, por ejemplo, el sector aborigen nos enteramos recién también que la mayoría de la gente que estaba rodeando ese supermercado es de un barrio que está cercano al mismo eh, del barrio 100 Viviendas Aborigen, que, bueno, esos, eh, los principales, eh, aquellos que estuvieron en la resfriera fueron jóvenes de esa comunidad. O sea que eh, hay una situación social que eclosiona en este tipo de hechos que evidentemente se desmadra cuando viene la policía y que empieza a tirar y a diestra y siniestra balas de goma. Y en un sector donde prácticamente es oscuro no hay mucha iluminación uh -huh. y había un tiroteo donde no se sabía quién es a quién. Eh, Daniel, te pregunto, ¿quién investiga a la policía? No? Porque eh, son parte en este conflicto. ¿O la policía se está investigando a sí misma? Está el fiscal acá también. El fiscal Soto, que es el que entiende la clase y que anoche anduvo por todos los hechos estos. Lógicamente hay un, una uni, uniformidad en el discurso que están haciendo respecto uh -huh. de que No fue una bala de la policía. Sí, sí, sí. Claro, Ese es es el, policía, esa es su versión. Por eso te preguntaba, ¿no? ¿Quién lleva adelante la.? La investigación, ¿no? Si la policía se investiga a sí misma, eh, digamos que tampoco sería lo más eh, coherente, ¿no? En esta, en esta situación. Eh, llegaron y trascendieron audios eh, a través de WhatsApp, que seguramente vos los habrás escuchado también, eh, de dirigentes de, de, de, de organizaciones sociales de la localidad de, o de la provincia, eh, que mencionan que esto fue algo de, totalmente espontáneo, ¿no? Eh, despejando esas cuestiones que siempre eh, se mencionan como que hay intencionalidad o interés detrás de los saqueos. Eh, eso fue lo que pudimos escuchar, ¿no? que fue una, una cuestión espontánea eh, de, de, de un grupo grande de jóvenes, esto de ir a, sí, lo que, a intentar lo el saque. puedo decir que, que se convocaron por WhatsApp, el medio de, de comunicación moderna que tenemos para, para comunicarnos. Eh, evidentemente aquí hay una, una situación social que realmente es preocupante y que le da como resultado este tipo de hechos. ¿A quién le van a, le van a perjudicar con estos hechos? Si el gobierno local es de caminos. Uh -huh. El gobierno provincial es del Frente de Chaco, de SEMAS, donde el Partido Judicialista es el principal socio. Eh, a nivel nacional está Macri. No sé, hay una complejidad de cosas que realmente... Eh, hay mucha gente que habla y no vive por aquí. Claro. O sea, todos sabemos cómo se está viviendo en estos momentos en los sectores marginales de Presidencia de Roque donde no llegan servicios, no llega absolutamente nada de lo que por allí se pueda um, manejar como información y que fuera el caldo de cultivo de que esto ocurra. Te explico, aquí la situación del el municipio, por ejemplo, no asiste absolutamente a nadie del sector aborigen. El sector provincial sí lo hace en menor medida, eh, lamentablemente también a medida que pasan las horas, los días, hay gente que evidentemente no está a la altura de las circunstancias. El gobierno provincial tiene una, una oficina aquí en un hotel, el más importante se es explica que es el lugar donde atiende demandas sociales. Durante todo el mes de julio estuvo cerrada por vacaciones esa, esa oficina. Eh, hubo marchas, hubo, realmente la policía también actuó para sacar a la, a la gente que iba a protestar a, allí demandando eh, comida fundamentalmente, bolsones de mercadería para gente que lo está pasando, la policía los sacó y se cumplió estrictamente el mes de, de vacaciones, y en el mes de agosto empezaron a atender a la, a la gente que sí lo requería. O sea, hay un, una ansiedad total en cuanto a la atención que ahora recién está apareciendo por la aparición de este de, de este dicho de sangre que ocurrió anoche aquí en el supermercado impulso de San estrella. Eh, escuchábamos recién al ministro de Seguridad de la provincia diciendo que se va a reforzar los, la, la entrega de alimentos a los más vulnerables, los barrios. Entonces, eso debería de haberlo hecho antes. Esto, la, gente, eh, la gente que participa de esto vive solamente de una de la asignación o de los planes sociales, lamentablemente, y cuando hay gente que nos manda a trabajar, a laburar, o sea, espera debe ser uno de los lugares donde más ha afectado la crisis en cuanto a la creación de empleo. Aquí vivimos simplemente el empleo estatal, de, el empleo de comercio y para la mano, no hay más, no hay más ya no, no estamos en una situación de de bonanza como existía en los 60 o 70 donde el algodón era lo que motorizaba la economía de la provincia. Vivimos del empleado público y hoy la gente no llega ni al 10, Cobramos, sí. se cobra el 7 y el 10 ya no tenés más y restan 25 días por delante para cobrar el otro sueldo, o sea, eh, hay que estar acá para conocer Ajá. la realidad. Eh, eh, ¿La localidad está intervenida? Esto fue lo que anunció el gobernador, ¿verdad? Domingo Pepo. ¿En qué sentido? ¿Está... Intervenida por fuerza está, de seguridad? Sí, sí, sí. Están las gendarmerías que tienen la escuadrón acá, está la policía provincial, está la policía eh, federal, y bueno, están haciendo patrullajes continuos, pero como decía un funcionario, hoy no podemos poner una, un carro de asalto en cada supermercado. Esto puede generar otros conflictos. O sea, eh, evidentemente... El, <coughs> La situación se va a ir eh, de preocupación en preocupación a medida que pasen las horas, a medida que llegue la noche, porque esto se genera a la noche, no a la luz del día. Y aquí en Céspeda tuvimos algunas circunstancias similares eh, no hace mucho tiempo. Y, y bueno, hay preocupación de parte de, de los comerciantes y la gente, que evidentemente esto lo toma también como un boca arriba, hay gente que que dice que lo maten a todos a través de las redes sociales y otra que está un poquito más sensible porque justificando un poquito este tipo de cosas por el tema de la, la situación social que están viviendo los sectores vulnerables de la ciudad. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu percepción eh, personal? ¿Se pueden repetir saqueos, incidentes como, como lo que sucedió anoche? Se pueden repetir lamentablemente porque la situación social es preocupante aquí en la, en la ciudad civil. Yo creo que ni el gobierno provincial da abasto respecto de, de las situaciones que se están viviendo en otra ciudad respecto al tema alimentario, sobre todo en esos sectores vulnerables como el barrio Borígen que te indicaba, uh -huh. y sectores como el 703, el barrio Morero, eh, sectores importantes del cordón de la periferia de Saesteña que la está pasando realmente muy mal. Estamos a 15 cuadras del lugar del hecho, y evidentemente la gente anoche tenía mucho miedo de que eso se pueda llegar a multiplicar y llegar hasta el centro donde están los principales supermercados. Además de eso, además de lo que pasó en el barrio, eh, en el barrio 713, o, o obrero, como usted quiere llamarlo, uh -huh. eh, hubo un saqueo en el barrio Santa Mónica, que está más o menos a 10 cuadras del de, supermercado de impulso, allí sí entraban al negocio, Y lo más destacable, lo que quiero destacar es esto, eh, escuchaba la palabra hoy del de, de señor Aldominio, que es el propietario de ese local, es que se llevaron alimentos nada más. O sea, se llevaron azúcar, eh, por ahí harina, aceite. O sea, eh, hubo dos saqueos anoche en Santa Feña. En ese sector y en el sector de otro supermercadito que hay ahí en el barrio de Santa Mónica, que está ahí de cuadras de... Eh, El impulso, donde también hubo violencia, entraron, se presume la misma gente que estuvo allí y que luego fue corrida por la policía, fueron a ese sector de Santa Mónica, donde sí eh, le, le robaron, pero alimentos. niños lejos de culpar a la gente, culpaba la situación social y sobre todo a los ajustes realizando a nivel nacional, que se dejen de, palabras más, palabras menos, lo escuché en los medios de comunicación esta mañana, que se dejen de favorecer a la gente de afuera o a los ricos, que el gobierno, tanto provincial como nacional, pueda fijar su vista hacia los sectores más vulnerables como se componen, aquellos que, por ejemplo, habitan el barrio Santa Mónica, que son el, el, la mayoría. Es una situación muy, pero muy particular por la pobreza eh, que está viviendo mm, Exactamente, ¿no? Todo esto se da por una eh, necesidad de, de, de la gente, básicamente, ¿no? Eh, no por gusto, eh, queda claro eso, eh, totalmente claro. Eh, ¿se, puede confirmar, no, ¿Se puede confirmar la edad de, de, del chico, ¿no? ¿13 años? 13 años, 13 años. Muy bien. Eh... Eh, vemos la foto, no sé si ustedes tienen la foto, el, lamentablemente, viste, como de primera mano y. Algunos con mucha morbosidad lo muestran al, a, la, a la foto como si fuera algo como para ver y ah, lamentable. alimentar nuestro morbo. no Pero uh -huh. eh, lamentablemente se trata también de un, de un joven con todas las características aborígenes. que yo te digo, particularmente en mi opinión, seguramente fue a ese, ese intento de saqueo para llevar alguna mercadería a su casa eh, eh, anoche, para llevarle a su familia. Muy bien. No creo que haya hecho una planificación ni nada por el estilo como se está manejando, como para eh, perpetrar este hecho. Eh, ¿Habías visto alguna vez eh, en el tiempo algo parecido? Eh, ahí en San Peña en, en, en la provincia. Habíamos visto, eh, no sé qué circunstancia, aquí un un saqueo, pero no era por, por cuestiones... era el, el último conflicto policial hubo un saqueo aquí, ah, en la ciudad. La policía se acuarteló y, bueno, eso generó que salieran a saquear gente. No había seguridad en esa peña y fueron por elementos... Inclusive hubo un, hubo un empleo judicial que fue filmado eh, llevándose un plasma. En su momento fue noticia nacional también, pero por características sociales como son estas, jamás hemos visto este tipo de cosas, pero también quienes conocemos la realidad de esa Peña la veíamos ver porque, como te dije, la situación social nos está llegando también aquí a nuestra ciudad en cuanto al ajuste, en cuanto a la inflación fundamentalmente en gente que por allí no, no tiene trabajo y que El único, la única entrada que tiene es un plan social y muchas veces ese plan social se lo han sacado o esa pensión también que se la han sacado ha hecho que esto explosionara en lo que pasó anoche generando desesperación, ¿no?, lógicamente. Eh, Daniel, eh, muchas gracias por, por estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Lamentamos muchísimo lo, lo que ha sucedido en, en la localidad de San Peña, en, en Chaco. Eh, no sé si querés agregar algo más como para comentar acerca de, de lo que ha sucedido ayer. No, yo quiero que se imaginen una situación maótica como está eh, socialmente, como está viendo el Chaco, porque ustedes seguramente alguna vez habrán escuchado que tenemos siempre los peores índices en todo, prácticamente. Hoy, a raíz de este ajuste que estamos teniendo y que está llegando también a provincias vulnerables como la de Chaco, la estamos sintiendo 100%. Así que, eh, ojalá, no que ojalá, los políticos, la gente que tiene poder de decisión tiene que tratar de mejorar esta situación porque si no... Eh, la situación en otros lugares también puede pasar como, como aquí. Uh -huh. Muchas bueno. gracias por el, la preocupación. Un abrazo grande eh, y ojalá que mejore la, la situación por ahí. ¿eh? Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Un no, abrazo. al contrario, gracias a vos. Hasta luego. Daniel Barbona, periodista de Radio Vida de Sáenz ¿no? de la localidad de Sáenz en la provincia de Chaco, donde ayer en un intento de saqueo a este supermercado impulso, murió un pibe de 13 años. ¿no? ¿Qué dice la policía? Que no fue una bala de la policía, lógicamente, eh, tratando de, de, de buscar... Eh, otras, otras posibilidades. Eh, lo que nos contaba Daniel es que la situación es realmente crítica, la gente no tiene para comer eh, y la desesperación es lo que ha movilizado este, este saqueo anoche. no la